t h i s i s the d r a e i o i n t 19.1 f m Big House, p u n i l a c o r d o b a Esto es Pegando Pelucas con Moco de Ballena. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Moco de Ballena y vengo a pegarles las pelucas un poquito. Con algunas capsulitas, algunas cosas, pequeñas cosas que se van ocurriendo a través de los días, hablando con amigos. Hoy, hoy les voy a hablar de películas. Hoy les voy a hablar de películas. De fondo estamos、eh, escuchando una hermosa canción de Madre de d s que se llama O Pastor, que es、eh, parte de una película de Beanbenders que se llama Lisbon Historia. Pero no voy a hablar de ella. Era como la opción que para la cuarta canción. Pero me gustó más de, de Cortina. Canta lindo la chica, escuchen eso. Justo ahora lo he cantado. Bueno, vamos a hablar de tres películas, tres canciones, tres muy buenas películas. tres Muy buenas canciones, dos artistas. Como soy una persona de cierta edad, los 90 me agarraron flama en el mejor momento de mi vida. Y en el 90 se estrenó una película muy norteamericana, muy norteamericana, con este muchacho Christian Slater. Se llama Suban el Volumen, suban el Volumen. Ah, es verdad. ¿Saben que dije Christian Slater, verdad? Y es Kevin Bacon, Kevin Pancetta Bacon. <risa> qué loco, lo estoy mirando, estoy mirando una foto del chabón aparte. Qué loco. Bueno, esta película me agarró con 15 años, 15 años muy lindos así.、Eh, y de repente despertó en mí como una, un énfasis de, de, de cierto grado de libertad, o de querencia de, de libertad. Que espero todavía guardar algo, un poco. Creo que sí, no estoy tan seguro.、Eh, esta película habla de un muchachito triste que viaja de una ciudad a un pueblo y, para、no、sé, sacar su tristeza hacia afuera, hace transmisiones de radio clandestinas que terminan siendo un, una explosión en un pueblo pequeño. Bueno, clásica historia norteamericana. La música es muy buena. Para un pibe de 15 años, escuchar una canción como la que vamos a escuchar ahora. ¿Sabes cuál es, no? La que vamos a escuchar. Yo no me acuerdo. Everybody knows. <risa> Ahí va. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabe. ¿Saben por qué? Porque Leonard o n sabe. ¿Verdad? Everybody knows. Down to business. I got my wild cherry d i e t Pepsi. And、uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mmm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. o v Everybody r e knows the good guy's l o s t Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Let the dogs dim. But there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows, everybody knows, everybody knows that's how it is. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bow. s And everybody knows, and everybody knows that the plague is coming. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Sacred heart before it blows, and everybody knows, everybody knows, everybody knows, everybody knows. that's how it goes. Cohen. wow, everybody knows Leonard Cohen. c h a r l á b a m o s recién con los muchachos que Leonard Cohen empezó a cantar a los 40 años.、Eh, esto es para todos los viejos que piensan que ya no pueden hacer un carajo, se los recomiendo.、Eh, sigamos con películas, vamos a seguir adelante, vamos a, a irnos a Alemania. Uno de mis directores alemanes favoritos es el señor Wim Wenders. Vin Benders es uno que hizo 6 millones de películas, de las cuales 7 están buenas. Después, el resto son en general una basura. Pero no se lo digan, pobre Vin. Ya estaba viejo, el otro día vi una nota en YouTube, e s t á muy, muy viejo. Venders、eh, eh, hizo joyas como Alicia en las Ciudades, que es un peliculón del 72, si no me equivoco. Es un peliculón. Eh, hizo eh, Hizo la película de esta canción que escuchamos de fondo, que se llama Lisbon Story, que se los acabo de decir hace un ratito.、Eh, e hizo una película genial que me acaban de contar, que es la película favorita de Charlie García. Comparto algo con Charlie García, que es tener una película favorita. No comparto nada más con nadie en esta vida. Eh. Que es Las Alas del Deseo. En realidad, su título original es Der Himmel über Berlin, que sería algo así como El Paraíso sobre Berlín.、Eh, es una extraña rude movie de ángeles que están podridos de ser ángeles, o por lo menos uno de ellos. Actúa. Peter f a l k e n Que es、eh, Columbo, lo tienen a Columbo, el, el, el detective, el que iba con un auto hecho mierda, que caía así, con nada, que parecía estúpido, pero los terminaba cagando a todos. Bueno,、eh, ese actúa y hace de sí mismo.、Eh, es genial, es genial. <risa>、eh, la historia va de un ángel que quiere dejar de ser ángel o que no encuentra un sentido en ser ángel, yo q u e sé, todo muy alemán, todo muy. Filosófico, en、eh, una época muy buena de, de Benders en, en, en su pensamiento filosófico.、Eh, la banda de sonido、eh, está compuesta por、eh, mi queridísimo Nick Cave.、Eh, no, no la banda de sonido de la película, sino las canciones que se escuchan en la película. Bender tiene mucho eso. No, por ahí no tiene una banda de sonido, tiene、eh, artistas que tocan en las películas y que se convierten en la banda de sonido de la película. Bueno, Nick Cave toca en vivo, que a todo esto, entre paréntesis, es la grabación que vamos a escuchar ahora. Por eso la grabación es pésima, pero quería, quería hacerlos escuchar desde la película, como sonaba Nick Cave a los 20 y pico, recontra, re loco.、Eh, pero bueno,、eh, ya, ya presenté la canción, no la iba a presentar ahora. Iba, iba, iba a decir algo más antes, pero ya no me acuerdo qué era, entonces no importa. Como no fue, no importa, no está.、Eh, Nick, Kay, Nick Kay va a cantar una canción que se llama From h e r to Eternity. Pero una cosa, cuando arranca, se escucha de fondo como un pensamiento, que es el pensamiento que está leyendo el ángel cuando él entra al escenario. En ese pensamiento,、eh, el chabón dice: Yo no quiero, yo no quiero hablarles de una mujer. Eh, de una chica, en realidad. Y la canción empieza eh, diciendo: eh, Yo quiero hablarles de una chica. Eso. Nick Cave and the Bad Seed from Her to Eternity. p o no voy a d e c i r sobre una mujer. No voy a d e c i r sobre una mujer. No voy a d e c i r sobre una mujer. De repente, ¿saben por qué? Yo les voy a contar por qué terminó de repente. Porque esto está sacado de la película, como les contaba antes, y es, como me recordó mi amigo e Lárbol,、eh, un plano secuencia en el cual van siguiendo a este ángel que acaba de dejar de ser ángel entrando en un boliche en Berlín, en algún lugar,、eh, y está tocando、eh, Nick c a e con los Bad s e e d en vivo, y todo eso sucede. Mientras、eh, él se encuentra con、eh, la persona amada. Porque en el cine siempre tiene que haber una cosa así de la persona amada. No sé por qué. Yo quiero películas que terminen mal. Yo quiero películas que terminen mal porque.、Eh, nada, por. Esta cosa de, de la finitud, de la vida y de. <ríe> sí, i g u a l、no, las películas por lo general terminan bien. Esta película que vamos a hablar ahora. Yo creo que termina medio mal.、Eh, ¿Cómo es que le llama el director? Oliver Stone. ¿Lo conocen, Oliver Stone? Yo a Oliver Stone lo conocí con la película The Doors, en una época donde me gustaban mucho los Doors. Y me gustó la película, me gustó la película, no, no vamos a decir que no. Val Kilmer, un gran Jim Morrison, Val Kilmer, mucho mejor que Ian a b u r i el de. ¿Saben, no? d e Cult. Eh, ¿Saben la banda de Cald? Conocen la banda de Cald, c á l c u l o Un muchacho de pelo muy largo que cantaba los gritos, yo qué sé. Muy divertido, a mí me gustaba. Bueno, Ian Asbury, que es ese muchacho, el cantante,、eh, fue cantante de los Doors, de los viejos Doors, ya sin Jim Morrison. Bueno, Val Kilmer era mejor, yo digo. Bien, volvemos. Oliver Stone, ¿verdad? Oliver Stone, aparte de hacer de Doors y JFK, JFK también. Hizo una película que se llama Natural Born Killer o Asesinos por Naturaleza, en la que trabaja Iron Man. ¿Cómo es que se llama c ó m llama o es que se llama Iron Man? Junior, alguien Junior.、Eh, Downey Junior,、eh, eh, Robert Downey Junior. Junior, qué feo que te digan Junior en tu casa, ¿no? Junior, come here, please.、Eh, Robert d o w n e y Jr. hace de un productor televisivo que lo sigue a todos lados, yo qué sé, bueno. En el final de la película,、eh, como es una película que termina sin futuro, eso、eh, es una otra road movie, una road movie con mucha sangre. Sí, sí, sí, sí, una ruta muy de mucha, mucha, mucha violencia. Como en un principio, ¿no? De, de, de, uno, de una época de, en la que hoy ya es como común, ¿no? Tanta violencia tan explícita sin problema.、Eh, en ese momento, ¿qué sería? No sé en qué, de qué año, desde los 90, 91, 92, claro, más o menos la misma época. Era, era algo poco visto, ¿no? Nos no, rompió un poco la cabeza. Igual también dio entrada a todo eso, bueno, los gringos tienen eso. Eh. Bueno, en el final de la película, Robert Downey j u n i r está filmando el, el fin de una escapatoria sin final, claramente.、Eh, y suena de fondo una canción que se llama The Future, que es de Leonard Cohen nuevamente, y que espero que disfruten tanto como la disfruto yo. ¿Vos qué decís? Junior, no me、no、acordaba el nombre ahora, los chicos no nos acordamos.、Eh, en ese momento lo matan a todo esto. Eh, bueno, eh, vamos a darle un final, un cierre a este primer encuentro pegando pelucas con moco de ballena en la 90.1 FM Roja en Punilla, en Córdoba, dentro de un c u a r t e De unos、eh, dos metros por dos metros,、eh, feliz de estar aquí y agradecido con Martín, Juan Martín, Árbol,、eh, Maripilli, la computadora, los señores del Wi-Fi, la bandera, la lavandera, la, la, la que lava los acolchados. Yo no sé qué me están pidiendo, me están pidiendo algo, me están pidiendo algo. Yo, yo no puedo. Más agradecimiento, o s e n t o n c e s puedo agradecerle a mi maestro de quinto o sexto grado que me indujo a leer poesía、eh, con un a con, con un taller de poesía que daba. Era muy raro en aquella época que hubiera un taller de poesía. Antonio, y menos, más raro era todavía que tuvieras un maestro de quinto grado、eh, hombre. Estamos hablando del año 86, o sea que vaya s a v e r ¿no?、Eh, casado con una, con, con una profesora de literatura. A él le agradezco también, pero más que nada al árbol. Al árbol y a las raíces del árbol.